instituciones intermedias en Argentina, las cámaras empresarias, estoy hablando, son un desastre. No cumplen su función, no hay transparencia, no hay igualdad de género, no hay paridad, no hay democracia. Eh, el acceso al financiamiento, si no creamos acceso al financiamiento a pymes que les interese ir para donde está el Estado y para las empresas que especulan, le abrimos todas las puertas, bueno... No, no vamos a compensar la correlación de fuerzas. La verdad que lo que planteó Alberto Fernández hoy es de práctica imposible, es un deseo, pero me parece uh -huh. que la la, la, la materialización de, o la, la, la solidificación de esa idea en as, acciones concretas tiene que ver con fortalecer los sectores que lograron que el frente de todos sea hoy gobierno nacional. Es decir empresarios nacionales pymes movimiento sobre organizado y organizaciones sociales vos fortalecés cada vez más ese espacio la, la afirmación que hizo alberto fernández cada vez se vuelve más realidad es decir que todos podemos crecer en igualdad en igualdad de condiciones porque acá lo que se trata es eso es eh, que nadie vaya por autopista mientras otros van caminando a campo travisa sin zapato viste eh, y la uh -huh. verdad es que hay una grieta en la argentina Son eh, 3.500 grandes empresas y 542.000 pymes del otro lado, que, sí. que les están pisando la cabeza. Porque sí. la, la, las corporaciones... Hoy, hoy me contaba, mira te voy a poner un ejemplo. Hoy me contaba un sí. proveedor, un industrial, Día de la Industria, quiero saludar a todos, y a, no solo quiero saludar a los industriales empresarios, pymes, sino también a las industrias cooperativas y a los trabajadores industriales y trabajadoras. Pero hoy te, me contaba un industrial, proveedor de Arcor, le pagaba a 30 días, hoy le llegó un mail. Ahora le van a pagar a 50 días. Sí. ¿Y qué poder de sí. negociación tiene esa PYME en, en medio de una pandemia cuando tu proveedor que es un monopolio te dice yo te pago cuando quiero? Entonces, sí. ahí ahí es donde el sueño de Alberto Fernández no se materializa. Entonces, lo que hay que es donde hay que intervenir es específicamente en esas cuestiones que son Eh, cosas que a veces pues, los oyentes, nuestros oyentes, no no conocen, pero que hacen a la realidad cotidiana de las, de las empresas, ¿no? El otro elemento de traba que observa es ya el comportamiento directo de la oposición política. Hoy Fernández marcó eh, la dificultad de promover el apoyo para el turismo. Y dice, me gustaría, en vez de hablar tonterías, que vayan y digan, me opongo a las medidas destinadas al crecimiento. ¿De cuánto traba a la industria tener una oposición de esta naturaleza, Vilaki? Es mucho. Eh, te voy a decir eh te lo voy a decir muy claro. El sector turístico es el sector que más ha sido castigado por la pandemia, estamos de acuerdo? Sí, hoteles, restaurantes, todo lo vinculado al turismo porque fue lo primero que se frenó en el mundo bueno hoy ayer se trataba la ley de emergencia turística para tratar de sostener un sector sin que se funda hasta fin de año por lo menos bueno le no la votaron se opusieron pero no, no es que le hacen daño a, a, al, al oficialismo le hacen daño a los argentinos estos estos diputados del pro de la coalición cívica del, del, de la ucr eh, la, el, el oposicionismo no es hacia un partido político al frente de todos, es hacia un congreso que tiene que gobernar como lo manda la constitución en el marco de su de la división de poderes para que la para que el poder ejecutivo tenga las herramientas para paliar la crisis más grande de la de la historia de la Argentina de los últimos yo te diría eh, 70 años, centenario. Ahí le hace daño, muy claro. Eh, frente a esto, Leo, no, no, por favor, que es muy claro lo, lo que estás planteando. Eh, uno no olvida el, el debate conceptual ¿no? que hay en las sociedades de hace rato. Eh, eh, en muchos sectores, sobre todo, eh, recuerdo el sector gastronómico, recuerdo una franja del sector hotelero, eh, se pueden escuchar cosas propias de paparulos, podríamos decir, que la corrupción ca el empresariado, Eh, ¿Ha tomado conciencia de lo que pasó en los últimos cuatro años? ¿Ha tomado conciencia del proceso recesivo en la Argentina? ¿Y ha dejado de decir determinadas cosas que a veces en familia queda bien entre los amigos para hacer un chiste y que en realidad no conduce a nada? ¿Hay una comprensión de la situación nacional por parte de los sectores que eh, fueron deteriorados económicamente eh, en el último tramo? No, no. No, no, Bien. contundentemente te respondo que no. Por eso nosotros estamos pidiendo la creación de un ministerio PYME en, en el marco de que hay que también trabajar la cultura del sector empresarial en la Argentina. Eh, hay que explicarle a los empresarios que eh, no es la oposición haciendo pantomina en el Congreso la que está salvando a sus pymes sino los ATP, producto de un gobierno que tomó la decisión de hacerlo. El gobierno anterior no hubiese tomado esta decisión. Bueno, eso hay que explicárselo. ...es parte de la cultura empresarial de la Argentina... ...Argentina tiene una pérdida de competitividad... ...respecto de países desarrollados... ...también porque el empresario cree... ...en términos generales que el Estado no... ...no lo ayuda... ...o, o no lo o no lo sostiene... O no, ...o no es útil... ...o tiene que desaparecer, etcétera, etcétera... ...un montón de falacias que pues ...ni en la práctica de su, la propia empresa... ...se, se verifica... Eh, claro. ...ahora... Esa, ...esa cultura hay que hacerse de manera masiva a lo largo de ancho de toda la Argentina. Y para eso está su Ministerio Pyme que donde el empresario se sienta entendido, comprendido, porque también es muy difícil que un economista que nunca pisó una, una, un taller con grasa, línea, o que a un tallerista lo que lo lo, que lo beneficia, lo que la realidad que vive, lo que ayuda. Digo también de ambas partes hay que hacer un esfuerzo de, hacer, de acercarse, hay una eh un corte cultural entre un sector de la sociedad que es muy importante que es el sector que produce eh, con con la sociedad en su conjunto y y hay que volver a conectarlo, ahora tenés que poner herramientas para conectarlo. No se hace con discursos. Y una de las, las la, de también. las herramientas es Eh, tanto del estado como de las empresas nacionales el respaldo a los medios populares no de de otra comunicación porque es eso eh, es supongo, parte yo supongo que el empresario en su casa es bombardeado por los informativos por las onceras y tampoco tiene muchas herramientas para desenvolverse si no consigue una información veraz sobre el proceso económico es que el problema de la comunicación y de los medios de comunicación populares, yo lo así o no monopólicos, eh justamente es parte de este problema cultural que yo estoy diciendo. ¿Por dónde sí. se informan los empresarios de las realidad de su país? Eh y se informan por diarios que financian corporaciones que le dicen eh a justicia esto bueno es malo, sí. cuéguense de cuéguense de, de un mástico de la cosa le vaya mal y culpen al Estado. Eh, ¿Qué es lo que pasó en estos cuatro años, no? Le decían los okay. medios de comunicación monopólicos, reconviértanse a los a los industriales y se perdieron 25.000 pymes en cuatro años, se perdieron 210.000 puestos de trabajo industriales. Digo, el daño que han hecho los medios de comunicación eh, por falta también de un actor del Estado que hable el mismo lenguaje que el que produce eh, fue supino y... Pero yo estoy convencido que se puede corregir. ¿eh? Estamos hablando de, de ajustes sí. de, un, de un proyecto que un, va hacia el lado correcto. Estoy de acuerdo, Leo Vilaschi. Eh, feliz día para los genuinos industriales nacionales. Un fuerte abrazo de corazón aquí desde Radio Gráfica. Gracias a ustedes por darle voz siempre a las empresas eh, nacionales pymes y como te dije recién, Eh, día de la industria empresario nacional, pero también a las cooperativas industriales que laburan en igual o mayor eh, esfuerzo y eh, con esfuerzo para la, para la patria. Gracias. Un abrazo. Viajero, verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y La banda. Po te carne que va porndoí para llegar al lo brazo non temes feru cariito En encontrar a ser mi tierra cantore de sana Ves viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiere un hermano Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con un rocío que van haciendo de mi corazón travieso que se encosquice en el alma cuando se grande el silencio Me encontrarás la en mi que cantora en esa alamanca para que nunca te olvides a lo más antiguo Qué belleza, ¿no? 1856. Agradezco a la gente de Revista Mujica, a Gabriel Mariotto y a Dante Palma por la publicación, valiente a mi entender, de esto Idealizaciones, que tiene un rasgo corrosivo y polémico que no todos los editores se animan a, a publicar. Un abrazo para la recepción de ese material en Teodoro Butz, en Kiko Cerone, ¿eh? gente que nos acompaña habitualmente, Analia Fromm, que, dice, que bueno, dice cosas alrededor del texto. Para escuchar ya está el audio de Mariotto, los aciertos son espasmódicos, necesitamos un plan, una visión muy crítica, y también muy crítica la visión de Enrique Martín, y ya está el Radio CUT para aquellos que anhelen eh, reescucharlo o que quieran aproximarse por vez primera al decir el compañero. Quiero recordar a Delia Puygros, que nos ha dejado, ¿eh? querida amiga, compañera, una de las grandes del pensamiento y del movimiento nacional. Casi yo no recuerdo una charla que haya dado en, en la Oester, que no haya arrancado, saludando a Clelia Luro, a Delia Puygros y a Alfredo Carlino. Eran los compañeros más grandes que teníamos ahí, este, uno lo fue saludando cada vez que le tocó decir algo para ver para manifestar el respeto y para ver qué pensaba. Aquí el querido Jorge rachi nos dice, no hay gestión sin ideología, ni ideología sin gestión. Me dice justo eso, Jorge, yo que soy tan reacio al concepto de ideología, ¿no? Dice, siempre las discusiones políticas transcurren fuera del gobierno en un terreno abstracto, donde el choque de fuerzas de intereses de la política no se expresa con la intensidad con que lo hace en el ejercicio diario de la función pública. El texto es más extenso, lo voy a leer con mucho detenimiento, le mando un abrazo y felicitaciones por eh, los anuncios y las advertencias que nos viene realizando Jorge sobre la situación de la Secretaría Nacional. Estamos en la gráfica, 89.3 www.radiografica.org.ar Aquí eh, nos informan eh, que para hay que anunciarlo esto en la comunidad radiográfica, con todo placer, eh. porciones de matambre de cerdo a la pizza en lo de Néstor Barco Operativo, dos porciones de ravioles de jamón y queso con salsa en Néstor Barco Operativo, 2 litros de cerveza artesanal Santelmo. Si no salí sorteado, 10% del cuento para oyentes de la gráfica en el restaurante Barco Operativo, lo de Néstor. Hacé tu pedido al 43427588 y al 1122755570, tan selmo. Cervecería artesanal. ¿eh? El sorteo es el viernes... Mismo... Está Mauro Cabalín y Cabila Hernández Benítez. Lo que se quieran comunicar, lo hacen. El viernes pueden estar y si no, van... Y le dicen, yo escucho la gráfica, che. Vamos a la tanda. FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.